Este, vamos a entregar ahora un vehículo como regalo, un vehículo una camioneta Nissan Frontier modelo 2018 eh, para que hagan trabajo de seguridad ciudadana para que les sirva como instrumento de trabajo quisiera pedirle coronel la, a la policía quisiera que le tengan miedo por la sanción que va a recibir pero por por arrestar, no por sacar multa esta camioneta debe ser para eso porque me preocupa me preocupa porque van un rato y dicen ah, lo pagamos multa y nos salimos no hay que sancionar a los infractores yo creo que con eso eh, la gente se educa a los niños con chicotitos se, se moderan y a los adultos ya no se puede es memorándum, llamada de atención en el caso de instituciones en la parte civil yo creo que es importante eh, acá está nuestra diputada multinacional, diputada Muriel la senadora Kim que estaba por acá es bueno que lo que lo complementen ese código de penal por ejemplo yo estaría de acuerdo que lo encierren 8, 10, 24 horas pero que no paguen multa Estoy seguro que no van a poder volver a dirigir. Coronel, eh, hemos nos hemos sentado muchos días para trabajar y yo creo que como gobierno municipal estamos cumpliendo lo que nos toca, lo que es nuestra competencia. Esperamos eh, que venga esa camioneta, por favor, para entregársela oficialmente que necesitamos eh, bueno, necesitamos hacerlo realidad al Ahora la policía boliviana, apoyarla. Hasta hace 5, 6, 7 años atrás no recibía nada casi la policía. Eran las instituciones lo que los que sostenían como Cosmol, Guavirá y otras instituciones. Hoy en día hemos tomado la decisión todos los alcaldes, no solamente de persona de respetar el presupuesto del IDEH primero. Segundo, aumentar el presupuesto para que tengan eh, bueno, para que tengan equipo logístico para que puedan trabajar. Ese es nuestro nuestra preocupación, ese es nuestro afán, coronel. Tenemos un compromiso